Bien, ¿de qué va a hablar? Por supuesto, del amor, del poder del amor. The Power of Love. Este representó el primer número uno de Hugh Lewis and the News en el b i l l b o a r d a m e r i c a n o Y formó parte de la banda sonora de Back to the Future, Regreso al Futuro. The Power of Love. Oye, además, incluso se llevó. Una nominación al Oscar, pero se lo quitó Lionel Richie con Say You, Say Me. Se ve que en aquella época, te estoy hablando del 85, estábamos un peliñoños. Bueno, a las 5 y 6 minutos, una antes en Canarias. Bienvenidos. Oh, oh, oh, oh. Ya sabes, este es el lugar donde nos reunimos los amantes de la buena música. Ricky García. Y nuestra compañera Leo Garriga y Víctor Álvarez, y además trayéndonos la información puntual, Carmen Desmond.、Yeah. Bueno, y hoy vamos a hacer terapia esta tarde, ¿eh? Sí, porque、mmm, luego te lo desarrollo, ¿eh? Pero hoy queremos que compartas con nosotros cuál es tu secreto para aliviar el estrés. Abrimos ya las líneas, ¿eh? Te recuerdo, 606-712-658, y además estamos en las redes sociales, que si quieres nos puedes dejar tu comentario por escrito, ¿vale? Hoy en juego una experiencia gourmet con los amigos de la vida es bella para que disfrutes de un fin de semana con quien tú quieras. p a venga, tenemos un montón de buena música por delante. Bienvenidos. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. De lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias.、La、Canarias r e a Kiss con Ricky García. Te acompañamos en la vuelta a casa. t h e s e a r e m h e e l e s r e These a r y i n s e a t e r n a l Another Play for today. Oh, but I'm proud of you. But I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold always believe in your soul. You've got the power to know you're in this.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 You're in. Con s p a n d o Ballet y esto que se llama. a g o m Hay que ver qué rápido pasa el tiempo con buena música y en buena compañía, ¿eh? Y me refiero a todos: a vosotros, a nosotros y al hombre de los días mundiales. <ríe> no penséis que solo nos acordamos de él para meterle caña, ¿eh? Es más, para hoy el hombre ha decidido que hay cosas más importantes que el color del pelo. Y para hoy, 8 de septiembre, y sin canción de mecano, ha decidido que el Día Mundial de la, de la Alfabetización, del Periodista, de la Fibrosis Quística y de la Fisioterapia. Todos son muy importantes y los últimos, además, muy útiles, porque con los tiempos que corren, el que no está al borde de un ataque de n e r v i o s i está con los pelos de punta o ya se ha quedado c a l v o Hoy, a modo de terapia, queremos que compartas cuál es tu secreto para aliviar el estrés. Te acuestas y haces la estrellita, sales a rayar la visa como si no hubiera un mañana. Una tila, dos tilas, tres tilas. Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien, si lo prefieres, en nuestras redes sociales. Hoy, que antes lo he dicho mal, que yo es que confundo los días a veces, ¿sabes? Lo he dicho mal. Hoy tenemos con los amigos de Energy System. Un Music Box 5, un dispositivo con Bluetooth, con altavoz, con radio FM para que escuches Kiss, en fin, que lo tenemos aquí empaquetadito para mandártelo siempre y cuando nos cuentes cuál es tu truco para aliviar el estrés. Esto es The b、hey. k i s The、oh, b k i s con Ricky García. Ice to the world, season rise when I gave t o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 プレイキス もう一度、ビルドは、こ レディー。S S Peace.、Nice. The best of l i f e With all this, I'll give you a p u r e love that gold can't buy. If you take a chance, you take a chance. I'll be worth the chance, it. は o n n a s e r á n las 5 en Canarias. En directo en k 15FM, desde el Estudio 5, el Show Vespertino. Bueno, hoy queremos saber, y a modo de terapia, ¿cuál es tu secreto para aliviar el estrés? ¿Le pides a tu c u c c i c u c h i que te haga unas friegas? ¿Sales a correr y vuelves en taxi? ¿Qué? Desde Cuenca. Hola, buenas tardes. Hola, querido. Yo creo que lo que nos alivia el estrés a todo el mundo es ¿Sí? salir, estar con los colegas, echarte una cerveza. a Y cosas que en, en directo no se pueden decir, pero bueno, es un ser humano increíble y un ejemplo para su raza. No pasa nada. <risa> las cervezas. Muy ricas, ¿eh? Pero mejor una PCR, querido. Pizza, cerveza y relax. ¡Pum! <risa> o A María desde Sevilla. Buenas tardes, chicos. Hola. ¿El mejor método para quitar el estrés? Sí. Romper cosas. ¿No? Buah. Eso te da un gustazo. Ciertamente luego de que recogerlo. Las cosas como son. Pero coger una figura que no quiere, el plato que más odia. O lo primero que pille y tirarlo al suelo y reventarlo. <risa> Eso es lo mejor que existe.、Sí. Por cierto, si hay una empresa que haga este tipo de terapia, que me avisen, ¿vale? ¿Sí? Venga, un beso. Un beso, mira, hay una empresa, se llama Bronca Familiar en Nochebuena entre Cuñados, Sales Fina f i l i p i n a <risa> Hasta las 8 estaremos juntos en Kiss FM. Esto es Play Kiss. Las tardes en Kiss, Ricky García. De mis temas favoritos del 2000: Years and Years.、Oh, me encanta, esto se llama King. I caught you watching me under the light. Can I be alive? Tonight En Kiss. Bueno, sonríe porque cuando sonríes, el mundo sonríe contigo y nosotros te damos motivos para ello: para sentirte bien, para ponerte de buen humor, con la mejor energía de la mejor música del mundo. La de Kiss FM, ya lo sabes, y por las tardes, tu show vespertino favorito. Flakes. Bueno, hoy queremos saber cuál es tu secreto para aliviar el estrés. Unos cabezazos en la pared y te quedas divinamente. Dimin <risa> Te metes en la bañera y haces un rato la sirenita. <risa> Cuéntanoslo. Tenemos un número de WhatsApp que es el 606-712-658. O bien puedes dejarnoslo por escrito. Yo muy amablemente te lo voy a leer. Si eres tímido, tímida, puedes hacerlo en cualquiera de nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Te estamos esperando. Y hoy, con los amigos de Energy System, tenemos un aparato fantástico, precioso con Radio FM, con Bluetooth, con HDMI, con MJK, con el HMN. <risa> fantástico altavoz Que puedas escuchar Kiss FM y tu música favorita. Te estamos esperando. Es el show de la tarde en Kiss FM. De lunes a viernes, de 5 a 8.、Yeah. Una menos en Canarias. con、oh, Ricky García. Kiss Beante. g a m e I p l a y I'm telling you, baby, you will never find a n o t h e r Miernes De 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. En la vuelta a casa. p l、mm -hmm. a y e le, le, le, le, le, le, le, c e le, le, le, le, le, le, c e le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, l o le, le, le, le, le, le, l e It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I t u r n up the collar on my favorite winter coat, t h i s w i n d i s blow in g my mind. I see the kids in the street. They've got enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle、no、top and a wooden soul. They follow each other on the window. Jones en el álbum Bat, te hablo de 1988. Michael Jackson. Men in the Mimor. p r á c t i c a m e n t e alcanzando las seis de la tarde, serán las cinco en Canarias. A la vuelta te voy a hablar de Alicia Bat Moore. Ese es su nombre real. Su nombre artístico lo descubriremos Dentro de un momentito, y escucharemos una de sus grandes canciones. s c o m o estoy? Mucho más a la vuelta del informativo con nuestra querida compañera Carmen Desmonds. ¿Estarás aquí a la vuelta? Esto es Kiss.